Porque también, digo, acá también hay una fuerte presencia de gendarmería, ¿eh? Ojo, ¿eh? Acá tenemos el principal destacamento de gendarmería nacional a 50 kilómetros que en Jesús María, ¿sí? Claro. Cuando vino el amortinamiento policial en Córdoba, el del 2013, que, que estuvimos que estuvimos un día con la ciudad acéfala, que muchos decían que parecía un toque un toque de queda o estado de sitio. No, no era un toque, un estado de sitio, porque no había canas controlando Justamente no había policías. Entonces fue un desastre ese día. Eh, ahí yo creo que tendría que haber actuado por decisión del gobierno en su momento de Cristina, eh, re resolver el traslado de gendarmería para ubicarse en puntos estratégicos de la ciudad y alrededores de Córdoba. no Pasó ese primer día recién en el segundo decidió el gobierno cuando de La Sota viajó urgente a Buenos Aires a pedirle a randazo una solución ahí empezó a llegar la gendarmería pero ya se había ya se había casi solucionado el conflicto policial ¿no? uh -huh. Que de igual de igual forma, digo hubo una responsabilidad en ese momento del entonces gobernador de La Sota ¿eh? uh -huh. pues de una tenía una ministra de seguridad que había dicho que estaba todo solucionado, uh -huh. había un problema de reclamo salarial y y, y otras demandas Y recuerdo que la ministra de Seguridad en la noche anterior a digamos a este amotinamiento del 3 y 4 de diciembre del 2013 Dijo que estaba todo en orden en la policía Y al otro día nos encontramos con una ciudad totalmente acéfala En un estado de anomia que ni te cuento Prácticamente no había gente en la calle Claro, al no haber policía nadie quería salir tampoco Y por supuesto hubo casos, hubo casos de pillaje, digo, ¿no? Uh -huh. Hubo algunos casos aislados de violencia Pero también hubo casos de parte de los vecinos, de, de discriminación y una marcada xenofobia. Recuerdo que venían por una avenida de... Por la avenida Pueyrredón, ahí en la zona de, de Nueva Córdoba, que es una zona bastante paqueta de Córdoba, Cheta. Eh, venían unos chicos en motocicleta. Y acá, viste, hay una idea muy muy lábil de los, moto, de los motoqueros. Pero para para mucha gente los motoqueros son todos chorros, ¿no? es Una cosa terrible esa, ¿no? Claro. Entonces, bueno venían dos pibes que venían de laburar y, y los vecinos del, del lugar los agarraron y los, los, los, los molieron a palo porque ocurrieron casos aislados así. Una vergüenza, patético, ¿no? Eh, los agarraron y venimos de trabajar, los pibes fueron golpeados de, de, pero de una manera eh, realmente eh, eh, condenable. Uh -huh. Entonces, Ocurrió ese tipo de cosas en Córdoba y bueno, y la policía de Córdoba no se caracteriza justamente por ser una de las más tranquilas también, eh, quiero decirlo, ¿no? Eh, acá hay muchos casos de violencia institucional, muchos se reiteran, yo les comenté hace poco el caso de un, de un joven de 16, 17 años, eh, quien muere por recibir un tiro en la espalda por parte de un efectivo de la policía. Bueno... Naturalmente que ese policía más la compañera creo fueron separados, ¿no? Uh -huh. Es decir, los casos de violencia institucional son recurrentes en la provincia de Córdoba, ¿no? Así que, bueno, claro. eh, no no se caracteriza por ser una de las más pacíficas la policía de la provincia de Córdoba, ¿no? No, no, claro. No, la de Santa Fe también es muy dura, digamos. Son las policías oh, provinciales... La, son, son la de muy... Mendoza, la de Mendoza. Chicos, la de Mendoza. Claro. Eh, bueno, en realidad... Eh, me acuerdo del eh, caso eh, Bordón. Claro. El caso Bordón, ¿te acordás? Sí, Sebastián uh -huh. Bordón. Lamentablemente... Todas las policías digamos lo mismo hace poco en chaco las eh, las la fuerzas de seguridad eh, y, y volvemos sobre lo mismo la herense está expuesta porque es la más grande de todas pero la claro, la fuerza claro, de seguridad, es ejército, provin fuerza es de seguridad provinciales todas la verdad que han dejado bastante que desear eh, en, en muchos casos Totalmente. y eh, si van ver, a ser eh, 4.000 gendarmes y prefectos que van a ir al conurbano pero no a realizar tareas administrativas van a estar en la calle, uh -huh. es lo que se adelantó controlando, de controlando, exactamente. Controlando, claro. Ya se ve se ve <coughs> igual, hay muchos operativos de seguridad, sobre todo de Gendarmería en Avellaneda, Bivarios. Claro. Claro. Eh, el problema es que eso pasa constantemente durante el gobierno de Vidal también pasaba, duraba un par de meses como mucho y después no los veías más. Eh, vamos a ver ahora en qué consiste el plan que se va a anunciar a las 12 del mediodía Axel Kicillof junto a los intendentes del AMBA, los 24 intendentes del AMBA. Uh -huh. Así es, vamos a estar este, pendientes de, del anuncio. Eh, ayer, eh, muy linda charla, tuvimos este aquí al, al mediodía. Eh, no pudiste estar, Claudio, eh, pero la hemos pasado muy bien. Eh, me alegro Así que alegro, con Georgina, el Georgina Hassan Trigo sí. Que se va a presentar el sábado Estuvo Georgina aquí Así que ha sido una linda nota la que tuvimos eh, con ella La pueden escuchar también bueno. en, en Radio KUT eh, y Bueno, bueno, bueno se, después mandame que se la, se, la, se, la, sí. se la traslado a Georgina Bueno, me alegro mucho que hayan hecho esa nota Porque Georgina es una de las eh, de las figuras de, de una nueva generación de grandes músicos populares es una chica que ha estudiado mucho, que tiene ya un largo recorrido. Ya hoy ya, ya digo, no, no digo generación joven porque ya Sorcina está bordeando los 40 o debe tener 38, 39, pero digo, es una chica con mucho talento, viene de una familia de músicos, de vocalistas. Alberto Azán, el papá, eh, fue integrante de del gran cuarteto Opus 4 eh, que surgió en La Plata. Eh, en medio de, de, de sus estudios de música en la universidad Nacional de la plata no uh -huh. así que la plata saca buenos valores quiero decir no ah, sé sí, si sí. si de la plata no sé si georgina es de la plata pero bueno el papá es Alberto Azán, un tipo muy importante para la música popular Argentina ¿no? uh -huh. así, así es. que bueno me alegro me alegro mucho me alegro mucho que hayan podido tener un buen diálogo con, con georgina lo último que voy a decir lo último voy a uh -huh. decir que me pareció una muy buena noticia es que el ministro de educación ofreció a la ciudad computadoras y acceso a wifi para 6500 niños de sectores vulnerables, es decir, Buenos Aires, que tiene el mayor presupuesto de la República, casi parecido al de la provincia de Buenos Aires, con 3 millones de habitantes frente a 18 de la provincia, no le podía ofrecer computadoras y acceso a wifi a sus chicos, se le ofreció la nación, ¿sí? Uh -huh. La claro. propuesta que implica un abordaje socioeducativo en los hogares llega luego del rechazo del gobierno nacional al protocolo porteño que buscaba buscaba que los chicos vayan a clase no que hicieran clases presenciales, eh, y bueno, la ciudad le ofrece computadoras y acceso a Wi-Fi a estos chicos públicos en estado carente, no en uh -huh. estado careciente, uh -huh. o hablamos concretamente sectores vulnerables. Es exactamente lo que Bien. ¿Mm? Una bien. buena noticia, buena noticia y bien por trota. Así es. Bien, Claudio, seguimos charlando en un ratito. Vamos ahora a charlar un poco bueno, de, de, de radioteatro que dale, se viene en la, en, la, en la gráfica. Dale, dale, dale. Les mando un abrazo grande y nos reencontramos luego. Hasta un rato. Así, Claudio Orellano, aquí equipo completo también. Hacemos una breve pausa y se van a enterar un poquito más de qué se trata el Radioteatro de la Gráfica.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 Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entrá a en nuestra web www.cooperativaelsocalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381 1939. Cooperativa El Zócalo. Búscanos en Facebook como Radio Gráfica. FM 89.3 En Twitter e Instagram Somos arroba radiográfica 893 Radiográfica Radio FM 89.3 Radiográfica En movimiento Inicio de espacio publicitario El portal web de radiográfica Se renueva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 Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y... Cozo. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cabarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica.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 2021. Además, el alargueo los domingos siempre después del fútbol por Radio FM 89.3. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. El próximo lunes, ya no más, después del fin de semana, eh, la compañía Radio Teatro va a estar presentándose en Radio Gráfica y en distintas emisoras del Foro Argentino de Radios Comunitarias, vuelve el de Radioteatro a la escena Argentina, y lo va a hacer aquí en La Gráfica. Eh, estamos en comunicación con uno de los integrantes del Radio Teatro de la Compañía, con uno de los intérpretes. Llame de Saznarael eh, si es intérpretes, eh, actores, o cómo se usa en el Radio Teatro. Nacho Iambrich, actor en La Compañía, que interpreta a Maxi como su personaje. Nacho, buen día. Lautaro, Leila, te saludamos aquí en La Gráfica. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, decinos, ¿es intérpretes, son actores, son eh, en términos de radioteatro, cómo funciona? Igual que el teatro, ¿hay alguna eh, identificación particular? A ver, eh, nosotros decimos que somos actores, actrices, la verdad que si me vas a preguntar a mí específicamente si en el radioteatro se dice intérpretes o actores, este, no, te quiero, no te quiero mentir okay. y yo no, no podría bien. darte algo una cuestión bien bien técnica, pero pero nosotros somos actores y actrices, y en ese sentido lo que sí te puedo decir eh, es que para poder hacer el radioteatro hay que involucrar todo el cuerpo, a pesar de uh -huh. que solamente sale la voz, y desde ese lugar sí es, es importante, digamos, la, la, la actuación, y, y desde ahí, obviamente, lo que sí vamos a destacar es el trabajo de, de Carlos de Martino, que es el director, uh -huh. que además es el director del Instituto de la Voz, entonces, este, Valoramos mucho su trabajo porque desde ese lugar, de transmitir todo lo que le va pasando al personaje, pasarlo al cuerpo y ponerlo en la voz, este, creo que el, el, el gran responsable de lo bueno que está saliendo el, el radioteatro en ese sentido sí es, eh, es carritos de Martino, que es el, el directo. Uh -huh. uh -huh. eh, Nacho, ¿ya habías hecho algo parecido, digamos, trabajado específicamente con, con la voz, así, o todo eh, utilizando, digamos, la, la, to la total de, de la visión? De alguna manera en forma amateur si sí, yo había estado haciendo participaciones en radio y, y dentro de, de uno de los programas que donde estuve vamos trabajando eh, hacíamos sketch humorísticos uh -huh. y algunas piecitas que quizás podrían llegar a ser como el radio teatro nosotros utilizado mucho el sketch humorísticos de radio eh, para bueno para, para contar lo que estaba pasando no es cierto Uh -huh. Buen día, Nacho, acá te saluda Leila. Eh, contanos un poco acerca de cómo fue el, el trabajo en conjunto que se hizo, porque aparte se va a emitir en todas las radios, en muchas radios del país, todas las radios que conforman el foro Argentino de Radios Comunitarias, eh, y también un poquito de la historia, ¿con qué nos vamos a encontrar este lunes? Este, bueno, a ver, lo, lo, una de las cosas lindas que, que nos trae este radioteatro es que, como decir decís, digamos... Para hacerlo hemos, nos hemos juntado con otra cooperativa nosotros somos de la cooperativa El descubridor y, y bueno hemos contado nos hemos juntado con radio gráfica para hacer esta coproducción y creo dentro de todo esto digamos participa también la red farco eh, y la verdad que para nosotros es algo es algo buenísimo porque nos acerca a, a todos los rincones del país y, y bueno y lo más importante nos parece a nosotros que eh, hemos estado destacando en, en algunas notas y y hay unas reuniones cuando hablamos, nos juntamos con el elenco, esto de, de, de poder llegar y, y relacionarnos con la gente de los lugares, nosotros estamos parte, este, haciendo las grabaciones...